¿Qué le sucede a la resistencia de un cable conductor si su longitud se duplica? Manteniendo el mismo material y sección transversal?